como la tercera jornada del Trofeo de San Isidro de Fútbol. Todo ello acompañado de lo que va a ser el Campeonato Provincial de Fútbol Sala y de Fútbol 7. Fútbol Sala, categoría Señor, Fútbol 7, categoría Señor y también categoría veterana. Una cita que arrancará el próximo sábado y que tendrá eh, varios escenarios donde se va a desarrollar tanto el Pabellón Polideportivo eh, Municipal como... El, ...en este caso el Antonio Barbadillo... ...y el campo anexo al pabellón polideportivo municipal... ...el campo número 3... Eh, eh, ...en total van a ser eh, 36 eh, equipos... ...los que se van a dar cita en Ubrique... ...y en varios eh, conjuntos también ubriqueños... ...aparte de los eh, que vendrán de todas las... ...de muchas de las localidades de la provincia de Cádiz... ...así por ejemplo... ...en lo que va a ser eh, la competición de fútbol sala... Eh, ...entre los 16 equipos va a estar... ...un equipo juvenil de Lubrique Fútbol Sala... ...va a estar el de Quedeque, va a estar estudiante ...va a estar también el Zulema de Grazalema... ...el Gol Copas de Villamartín... ...o, por ejemplo, el Atlético Futsal de Vena Ocaz... ...además va a haber equipos de Chiclana, de San Fernando... Eh, ...de Puerto de Santa María y de, eh, bueno, varias este tipo de localidades de, de la provincia eso ya decimos en lo que a fútbol sala se refiere en cuanto a fútbol 7, además de las Pirantes y de la Juventus, equipos de nuestra localidad, va a haber equipos de San Fernando, de Cádiz, de Algeciras, de Arcos de Chiclana, eh, y bueno van a repetir algunas, algunas localidades y por último, el fútbol sala veterano también vamos a contar con el aspirante veterano y con los jóvenes veteranos dentro ...de ese fútbol 7 en la categoría de veteranos... veteranos ...habrá equipos del Bosque, de Cádiz, de Chiclana... ...de San Fernando, de Alcalá, del Valle y de, de Puerto Real... ...todo un espectáculo que se va a organizar... ...este próximo fin de semana desde el sábado... Eh, ...de la mañana del sábado hasta la tarde del domingo... ...y que nosotros eh, hablaremos del que nosotros hablaremos... ...y nos centraremos próximamente... En eh, lo que se refiere a la jornada de hoy vamos a seguir repasando lo que nos deparó el pasado fin de semana y en este caso vamos a hablar con un ubriqueño que estuvo presente en la carrera por montaña más eh, importante, podríamos decir, del mundo al menos la considerada como mejor maratón por montaña del mundo. Hablamos de la C Gama Izcorri que se celebró el pasado fin de semana. En sus distintas modalidades ya incluye ese, esa prueba de kilómetro vertical y la prueba de maratón de 42 eh, kilómetros con el ascenso a cuatro de las cimas eh, más altas eh, de eh, el país vasco. Pues en esta prueba estuvo y logró finalizarla, tomar la salida y finalizarla el ubriqueño Ezequiel eh, Suárez, que terminó pues eh, la prueba con un tiempo corto. ...de seis horas, 53 minutos, cuarenta seis segundos... ...y sobre todo, eh, muy contento por el ambiente... ...y por la experiencia vivida en lo que podríamos considerar... ...como la meca del atletismo por montaña... ...no solo de nuestro país, sino podríamos decir que incluso... ...del, del mundo, una prueba de carácter internacional... ...que eh, concita a no solo una gran cantidad de público inmensa... ...que no para de animar durante todo momento... ...sino a los mejores corredores de la especialidad... ...de hecho... En esta edición la victoria ha sido para el suizo Remy Bonet, que empleó un tiempo de 3 horas 53 minutos 56 segundos, eh, seguido de Stian Agermund, que fue el corredor que ganó el año pasado y que además eh, marcó el récord de la prueba este año. Se tuvo que conformar con la segunda posición con 3 horas 55 minutos 26 segundos. Y además de esto, también vamos a hablar de ciclismo de montaña. El pasado fin de semana se celebraba en, en Bornos eh, la duodécima maratón BTT, eh, ruta del Guadalete. En este caso, prueba puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta. Y ...de ciclismo de Manatón BTT, perdón... ...y también para el circuito provincial. Y en ella hubo presencia de dos ubriqueños... ...Andrés Cintado Romero, que finalizó en la segunda posición... ...de la categoría Master 40... ...y Miguel Ángel Santos Orihuela... ...que lograba la undécima posición. Este último, el corredor ubriqueño... ...parece que ya está alcanzando esa regularidad... ...que tanto le caracterizó hace ya algunos años... ...antes de esa lesión y de esos dos años... ...que ha estado en el, el dique seco. Estuvo... ...en los 101 kilómetros de ronda... ...y tuvo una notable actuación... ...y, y uh, últimamente, en este último mes... ...lo estamos viendo presente... ...en las medias maratones y maratones eh, BTT... ...que se están organizando por aquí, por la provincia... ...y por la provincia de, de Sevilla... ...junto con su nuevo equipo en Maratona Gostín... ...pues también vamos a tener la ocasión de hablar... ...con Miguel Ángel Santos Orihuela... ...para que nos dé a conocer... Eh, ...pues cómo se encuentra en estos momentos... ...tras, eh, como hemos dicho dos temporadas, dos años prácticamente en el dique seco y, y volviendo de nuevo a tener las sensaciones que le llevaron a destacar en la modalidad tanto de duatlón como de carreras por montaña. De estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare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 Ara en Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38, en Isgator, vehículos de ocasión, multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión, multimarcas, en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678 65 70 06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 Kebab La Lupe En calle Fernando Gavilán Número 12 Junto al Polideportivo cinco y 48 minutos de la tarde vamos a entrar ya en materia hablando de ciclismo, de ciclismo de montaña, porque el pasado fin de semana tuvimos eh, ubriqueños en varios frentes, tuvimos ubriqueños en la Vuelta a Andalucía en mountain bike a Andrés Fintado y a Carlos Javier Arenas, el primero de ellos abandonaba en la segunda etapa por una avería eh, mecánica en su bicicleta. Y también tuvimos eh, el domingo, la en este caso, la duodécima edición del Maratón BTT, la eh, ruta del Guadalete, en la que precisamente a última hora se apuntaba Andrés Cintado y en la que participaba otro briqueño, Miguel Ángel Santos Orihuela, que parece que últimamente está encontrando eh, pues, eh, reencontrándose mejor dicho, con esas sensaciones eh, que le llevaron pues hace algunos cuantos años a, a ser uno de los deportistas más destacados de nuestra localidad. Tenemos precisamente al otro lado el teléfono a Miguel Ángel Santos Orihuela. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? El domingo tocó Ocita del ranking andaluz Y del circuito provincial de Maratón BTT Muy cerca de aquí, en Bornos eh, En una prueba eh, En la que no sé, ¿qué tal? ¿Con qué sensaciones acabaste? Bueno, pues sensaciones muy muy buenas, ¿no? Eh, con carreras que me está costando Trabajo de encontrar ritmo, ¿no? Porque son etapas nueva para mí Y la verdad que contento, ¿no? Con las situaciones que estoy teniendo, ¿no? Uh -huh. Parece que ya se ha, ha, estás entrando o entrado ya en esa di dinámica de la competición, enlazando varias eh, pruebas de manera consecutiva y, como decimos, parece que también estás recuperando sensaciones, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que, que eh, hay unos problemas todavía, ¿no? Estamos poniendo el ritmo poco a poco. Estamos al 50, al todavía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y poco a poco carrera a carrera pues vamos teniendo las la sensaciones buenas ¿no? Uh -huh. digamos que, que esto de seguir en un, un circuito eh, o prueba de un circuito provincial de maratón o de, o de media maratón eh, es algo novedoso para ti una digamos seguir una competición eh, regular cómo te estás encontrando estás eh, te está costando codearte con los de arriba pues la verdad que sí no que Ahí está la gente año tras año, ¿no? Está muy fuerte, ¿no? Y meterse en competiciones de, de lo que es nada más solamente ciclismo de montaña, pues la verdad que el ranking está bastante harto, ¿no? Y, pero bueno, estamos de novato ahí y nos están dándonos por todos lados, ¿no? Así uh -huh. que poco a poco intentaremos de, de coger ritmo, ¿no? Uh -huh. No obstante, Miguel, el planteamiento de esta primera temporada con el con el Ghosting era precisamente este, ¿no? Adaptarte a este tipo de pruebas y a lo que a lo que viene siendo la competición regular, ¿no? Porque claro, hombre, ¿no? la primera parte de, del año es así, ¿no? Adaptarse a, a la nueva montura, adaptarse a un nuevo calendario y y adaptarse a, a carreras que nunca corrí o no, no estaba acostumbrado a correr a a carreras de Entonces, puesto trabajo cambiar aquí, ¿no? Porque recordemos eh, que a ti lo que siempre han ido bien son las carreras explosivas más cortas, con más, digamos más de fuerza que estas que en, en parte requieren también ya mucho más fondo, ¿no? Del, del que acostumbrabas con anterioridad, ¿no? Claro, estas son carreras todas de mínimo de 3-4 horas 3-4 horas, 5, entonces el ritmo, el, lo que es el fondo es más largo, entonces cuesta más trabajo más entreno, maduro ¿no? Entonces, lo que estábamos acostumbrado antes, hacer carreras de dos horas como mucho, y mm. con, comparar unas con otras, pues la verdad que cuesta no los arranques de las carreras estas. Pero bueno, la verdad que las carreras son bastante bonitas, son carreras que me vienen muy bien, son carreras que me he quedado pasando muy bien, eh, la víctima está veniendo muy bien. Ahora ya lo que hace falta es terminar de coger el ritmo y empezar a la, la segunda vuelta de la temporada Con, intentando estar por lo menos Arriba, ¿no? Uh -huh. eh, um, ahora en, en, el, en el Mountain Bike eh, Lo que es la prueba de Mountain Bike puro Y, y duro, hay una competencia Bestial, ¿no? En, en las pruebas con Ciclistas que eh, Te comentaba esta mañana que casi rozan La profesionalidad, ¿no? Bueno, ahí te cuenta que en la categoría De Master 40, meterte Entre los tres primeros Eh, eh, no tiene nada que ver no eso las categorías sobre todo 40, la más tres 40 en la madura que hay no además tienen un ciclista que están ya retirado del, del ciclismo profesional y hay un nivel bestial no y tuves nombres muy altos del, del, del ciclismo y y meterte en puestos de cabeza es muy complicado uh -huh. entonces aprendemos de ellos no de hay que aprender de, de ellos de del mundillo ese porque recordé... Y la verdad que Meterse en la tomada Pues no es fácil no es fácil Que te iba a decir que recordemos Que en La modalidad que tú destacaste en, en su día Fue en Dualdón Donde tú casi repartías A, a, a 50% lo que era el dominio Tanto de la carrera como de, de la bicicleta ¿No? Claro, antes tenías que estar fuerte ¿no? En las dos modalidades ¿no? Y estar fuerte en las dos modalidades Y ...y estar arriba es algo complicado... ...ahora, claro, ahora solamente... entrena nada más que bicicleta y notas el cambio... ...lo que pasa que antes los duallones... ...pues el recorrido de mountain ...eran 20, 25 kilómetros... ...y era todo explosivo... ...entonces no entrenaba a larga distancia... ...solamente entrenamos lo máximo 50 kilómetros, 30... ...a, a, a ritmo muy alto... ...y la carrera aquí igual, ¿no? Entonces... En el momento que te metía en una prueba de mountain bike solo acostumbra a correr pues claro perdí mucho fuelles uh -huh. cuando venía cuando van pasando los kilómetros se notan se notan los kilómetros las piernas no uh -huh. y ahora pues nada ahora el, el kilómetaje pues, claro cuando van pasando los kilómetros pues verdad que se va notando el la falta de, de fondo la falta de, de ritmo pero bueno la verdad que ahora en las carreras que voy que estoy metido pues la verdad que me estoy notando. A mejor, no, voy a mejor, a mejor, a mejor He tenido varias problemillas ahora en varias carreras uh -huh. Pero nada, sin problema ninguno Y ahí estamos metidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bornos, ¿qué tal te, te fueron las cosas? Bueno, tú sabes Aquí en, en Bornos, pues Esto es como se suele decir Mariquita el último, ¿no? Ahí dan la salida, también está costando es mucho trabajo Porque ahora eh, dan una carrera Y sales de los últimos Porque siempre salen los de adelante Los del ranking del año anterior ...entonces es muy complicado... ...entonces cuando tú quieres mantenerse... ...para coger puestos de cabeza arriba... llegar el kilómetro 20... ...para coger posiciones... ...y estás muerto ya... ...el bien que me mete... De, ...de la velocidad que se va, ¿no?... Uh -huh. ...y esto pues nada, es todo así... ...en Bonn nos arrancamos bien fuerte... ...con el grupo de cabeza... ...pero os digo, el grupo de cabeza... ...haríamos 40 o 50 ciclistas... Uh -huh. ...cuando ya la carrera fue más... ...empezando más lo duro, lo duro, lo duro, ...se fueron descolgando gente, ¿no?... ...tuvo un pequeño percance... Pero bueno, no hay que ser el discurso a los percambios, nada, sino hay que ser el curso a los entrenos, no más que nada, o a la, o a la experiencia. Uh -huh. Oye, y nada, eh, disfruté mucho del maratón porque no un maratón muy duro, uh -huh. con mucho del nivel y, y mucha piedras de suerte. Y la verdad es que estuvo entretenida ¿no? Uh -huh. Oye, Miguel, también qu quisiera destacar que, bueno, eh, la última edición de los 101 kilómetros de ronda, donde estuviste también presente, Recordemos que tú has sido campeón dos años en ronda en la modalidad ya desaparecida de, de Dual Long. El año pasado ya eh, fue una, una modalidad que en la que no se pudo participar. Tú estuviste en la modalidad de mountain y este año repetías eh, en la posición 67 de, de unos 3.000 o más de 3.000 eh, ciclistas, ¿no? No está de todo mal, aunque claro, no es lo mismo que ser campeón, ¿no? Hombre, la, la verdad que ya te cuenta que yo iba con la experiencia de… de de saber lo que es competir allí en Montambay, ¿no? Uh -huh. y, y la experiencia de que no iba con nervios, sino darte cuenta que, que si quieres salir y compartir, salir adelante, tiene que comprarte el mayor para salir lo más adelante posible, uh -huh. después los zapones que te crean, entonces lo que, lo que pasa es la 101 de bicicleta, que como salga muy retrasado y no tenga el bastante fondo que tienes que tener, cuando llega al kilómetro 60, pues <ríe> llamar al coche que te retire, ¿no? ...porque lo, las velocidades son altísimas ...yo no, yo gracias a Dios no... Um, um, ...salí muy retrasado... ...pero cuando llegamos al, a la sal, a la salida neutral... ...pues pude estar adelante, ¿no?... ...cuando dieron la salida ya verdadera... ...pues arrancamos y, y mariquita el último... ...y cuando fueron pasando los kilómetros... ...pues ya sabes, va recortando gente, gente, gente... gente ...va por los puntos que más o menos... ...se van diciendo la posición entre el 30, 40, 20, 30 y ahí van el y cuando realmente empieza la zona donde puedes alcanzar bastante gente, pues empiezan algunos calambres y tienes que levantar un poco el pie. Y uh -huh. eso es así como no te como no te cuides de la alimentación en el agua y en varias cosas, pues pasan estas cosas, ¿no? Uh -huh. Nos comentaba No, eh... es difícil que me pasa a mí porque con la experiencia que tengo ya las carreras es estas ...a fin de la 101, pues esto es de novato, ¿no? Uh -huh. Te decía, Miguel, que nos comentaba hace una semana... ...precisamente hablando de esta carrera, Andrés Cintado... Que, ...que se la jugáis en la salida, ¿no? Sí, te digo, en, en la salida donde se da todo... la salida, lo importante en las carreras estas es... Lo, ...por lo menos lo, los diez primeros kilómetros es... ...que, que no, no mira ahí se meten... ...todas las clases de personas... ...gordos, flacos, estén fuerte no estén fuertes... Y no miran por nada, y arranca la moto, dan dan la salida y, y no miran ni lo que hay ni lo que no hay. Entonces, como como los 10 primeros kilómetros todo el mundo está igual de fuerte, pues no, no dejan no dejan adelantar, es muy difícil poner pues, posiciones. Por eso estoy diciendo que solamente en el aspecto este es lo que me está costando mi más trabajo ahora mismo, meterme ahí en la cabeza de, de, de carrera, porque saben primero que salen en el ranking del año anterior, salen en parrilla, ¿no?, y ahora ponte a recortar, ¿eh? es bastante difícil, ¿no? Y, y te digo, y andrés ahora mismo está en un punto, en un nivel muy fuerte, que de verdad, ¿no? Lo estoy listo porque está bastante fuerte y y, y está inundido sí. en la comoda, ¿no? Y uh -huh. es un placer no tener burriqueños, ¿no? Siempre está muy fuerte arriba, ¿no? Uh -huh. Físicamente, ¿cómo te encuentras ahora, Miguel? Pues te digo la verdad, me encuentro bastante bien, ¿no? Uh, físicamente tú sabes, la cosa más la cosa menos, el físico casi nunca se pierde sino si no, si no lo dejan ¿no? la verdad que los entrenos ahora mismo están bastante bien la comida bastante bien y la verdad que yo me encuentro bastante bien ¿no? uh -huh. ¿Está, ¿estás entrenando eh, ahora de manera diferente? pues sí, no, ahora entreno ahora de manera diferente también entreno ahora uno con más cabeza que antes Porque, te digo, las carreras, como te has dicho antes, son distintas al dual long. Antes, en una hora, tenía la carrera ella Ahora no, ahora son distintas maneras de entrenar, ¿no? Son distintas maneras de comer, son distintas... Es todo distinto. Entonces, los entrenamientos ahora son rutas largas. Unos días hace ruta mmm, de 30 kilómetros, las hace con serie, la hace entrando, son fuerte Y otras rutas las hace bastante largas, ¿no? Y son, tú qué son un mechiz... La verdad que no, que está entretenido, ¿no? Los entrenamientos, porque son bastante positivos, ¿no? Más que nada los entrenamientos de, de las maratones, más que nada se hacen en bici de carretera, donde hay que quedar son, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Las rodillas se se resienten uh -huh. de alguna manera? Pues la verdad que no, ¿no? Un pequeño percance que tuve en bond una caída, ¿no? Que tuve en, en la rodilla, pero de la lesión mía, gracias a Dios, vamos a tocar madera, no, no tengo resentimiento ninguno, ¿no? Esperemos que no... Sigamos haciendo, la verdad es que estamos haciendo las cosas más o menos medio medio bien A ver si ya podemos empezar a darle fuerte a el todo Estamos haciendo las cosas con cabeza, lo entrenamiento con cabeza Y me están respetando, no le me estoy metiendo mucha tralla a la carrera a pie Pero sí mm. es verdad que estoy corriendo un día o dos Maltrotando, no haciendo carrera como yo hacía antes, ¿no? locura Y la verdad es que... que me están respondiendo bastante bien, ¿no? Uh -huh. No le estás metiendo mucha tralla Pero algunas le estás dando ¿eh? Porque ya te volvimos en, en esa carrera Por ejemplo, de, por montaña eh, Aquí en Ubrique Y siendo el recorrido que es Con unas rodillas medio que nos aguanta ¿eh? Y menos se hace el papel que, que tuviste tú Bueno, es una carrera Que, que me gustó hacerla ¿no? que, que está en, Dentro de mi Proficiales de correrla Es verdad que tengo una lección muy Muy gorda Y tampoco también es verdad eh, y quien me conoce lo sabe no entrenar lo suficiente para hacer la carrera, quedado mm. tres veces o cuatro veces la cuarta de pantano, no he probado cierra nunca antes de hacer la carrera y también una carrera que no es de correr, pero bueno me sentí bastante fuerte, no me sentí en ningún momento una rodilla ABC y la verdad que tenía tenía muchas ganas, ¿no? De dos años sin estar corriendo y tenía muchas ganas de, de correr, ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue más las ganas que que que la, que la rodilla, ¿no? Nunca en ningún momento pensé en rodilla, ningún momento pensé que me iba a lesionar, sino me puse a de verdad y tampoco pensé en competirla. la que yo tuve poner de rodadas a la salida y, y verdad, ya empieza a competir, te metes en otro mundo y, y ya está, ¿no? Mhm. Uh -huh. Eh, próxima cita, creo que tienes por ahí el Campeonato de Andalucía de Maratón BTT que va a tener lugar en Castellar, ¿no? Pues sí, ¿no? El, próximamente el sábado no tenemos el Armoraima en Castellar el Campeonato de Andalucía vamos a intentar ir a, a, a terminarla porque con los bichos que van ¿no? vamos a, por lo menos a va el equipo, vamos a ir a uh -huh. disfrutarla y, y a ver si en el próximo campeonato poder, por, por, por lo menos está mejor un ...estado de forma... ...tengo uh -huh. pastado por lo menos arriba... ¿no? Uh -huh. ...Miguel, ¿qué tal con el, con el Ghost Team? ¿Se están cumpliendo tus expectativas? Pues la verdad que sí... no ...yo me estoy quedando... ...flipado porque la verdad que... ...el equipo que he entrado ahí... ...pues ya sabes... ...son todos deportistas... ...tos de, de, de categoría muy buena... ...después tenemos un presidente que... ...que lo estaban todos por nosotros... no ...por el equipo nos aporta toda clase de materiales y la verdad que en fin, me ha tocado la lotería no estando ahí en el equipo ¿no? uh -huh. otra cosa no, nos puedes confirmar que este año volverás eh, estarás de nuevo en el, en el pentalón pues mira precisamente hace a la 4 de la tarde me acaban de traer el dorzá uh -huh. ya puertozá y si yo quiere y todo va como yo quiero Pues sí, no, estaremos este un año más en, en la famosa Pentadol, ¿no? Uh -huh. Tengo muchas ganas de este año ¿no? uh -huh. en que Pentadol. Eh... Tengo muchos motivos para estar este año y, y la verdad que que creo que va a ser el año que más ganas tengo de todos los peorreos. ¿no? Uh -huh. Recuerden que el Pentadol no va a ser este fin de semana, sino el siguiente, el domingo. Día día 10. Y, bueno, pues eh, también comentar que, que el 30 de junio va a estar en la tercera prueba de los 101 Iron Bike Series Ghost, que va a tener lugar en Torre del Campo. Digamos que es una copa que, que organiza vuestra marca y que, bueno, se trata de pruebas también muy exigentes que se eh, celebran, a, eh, digamos, a nivel nacional y que ahora pues van a tener todo, todo lugar a, aquí cerca, ¿no?, en, en Andalucía. Pues la verdad que sí ¿no? que no el equipo nos no escribe no automáticamente ellos no, no escriben y y, y si sí, el día 30 si dios quiere estaremos en, en jaén no en torre del campo que es un circuito de hay dos modalidades no está la 101 y está de 50 kilómetros y nosotros vamos a hacer la distancia de ultra no que es la larga no uh -huh. y la verdad que uno del equipo david que va liderando su categoría de Master 30 y la verdad que vamos a intentar de, de apoyarlo, ¿no? Si termina entre los diez primeros de su categoría, pues es campeón, ¿no?, de esta modalidad. Entonces, estaremos todos con el equipo, ¿no? Pues nada, pues esas son las próximas citas que va a tener Miguel Santos Orihuela eh, en lo que se refiere ya al ciclismo de montaña, esa disciplina deportiva en la que se ha incorporado este año Eh, para eh, de nuevo intentar, ¿no? eh, destacar en las distintas pruebas competitivas que se organizan por aquí por, por nuestra provincia. Pues nada, Miguel, nos solo que nos alegramos de escucharte, de que vayas recuperando sensaciones y de que bueno, pues esa, esa lesión ya sea algo ya sea algo olvidado y que sigas disfrutando eh, del, del deporte en este caso del, del ciclismo de montaña, ¿eh? Venga, gracias por eso. Nada, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Voy a comentar eh, de forma breve lo que nos dejaba esta décimo, segunda ruta del Guadalete. En categoría Máster 40, se, bueno, se trata de una ruta de 63 kilómetros. Categoría Máster 40, la victoria fue para Fernando Torres, con un tiempo de 3 horas, 1 minuto 19 segundos. Seguido de Lubriqueño, Andrés Cintado Romero, 13 horas, 2 minutos 16 segundos. y sí, Francisco Javier Moreno Pérez, 13 horas, 3 minutos 39 segundos. La undécima posición fue para miguel santos orihuela con un tiempo de tres horas 14 minutos 49 segundos también queríamos eh, comentar en este caso la, lo que nos dejó la sexta vuelta a andalucía en mountain bike una prueba en la que participaban dos subriqueños han reccintado precisamente y carlos javier Arenas Chacón... la primera prueba la que tuvo lugar en coinín una cita que era en este caso de eh, 48 kilómetros en, ...nosotros no vamos a centrar siempre en categoría Master 40... ...decimos, en, en esta primera etapa... ...la victoria fue para Emilio José Castilla Mancilla... ...con un tiempo de 1 hora 44.17... ...seguido de Francisco Javier García Miranda... ...1 hora 49.30... ...y Francisco Javier Rodríguez Fernández... ...1 hora 49.41... ...Andrés Cintado fue sexto... ...con un tiempo de 1 hora 51 minutos 47 segundos... ...y Carlos Javier Arenas Chacón ...decimo noveno... ...con un tiempo de 2 horas 49 eh, segundos... En la segunda prueba, en la que tenía lugar en San Pedro de Alcántara, 52 kilómetros, la suerte no se alió con Andrés Cintado. En una caída, hubo una caída de otros corredores, lo engancharon, engancharon la bici de Andrés Cintado, que también cayó, pero con tal mala suerte de que se le rompía el cambio de la bicicleta, con lo cual ya no pudo continuar. Tuvo que esperar a, a que las asistencias de la prueba pudieran arreglar. No era una avería fácil, era una avería en la que ...pues estuvo cerca de una hora para poder de nuevo volver a la carrera. Eh, ante el tiempo perdido y ya perdiendo todas las opciones de luchar por esos primeros puestos... Eh, ...Andrés Cintado decidió por la retirada. La victoria en esta etapa fue para Emilio José Castilla, dos horas 18 y 17... ...seguido de Francisco Javier Rodríguez, dos horas 23 y 22, ...el mismo tiempo que eh, Francisco Javier García Miranda... Carlos Javier Arena Chacón, pues subió unos puestos, fue décimo tercero con un tiempo de 2'37'39. Y en la tercera carrera, la que tuvo lugar en los barrios, la reina, porque era de 66 kilómetros, primera posición para Emilio José Castilla... 2'29'04", seguido de Francisco Javier García Miranda, 2'32'15", y Juan Manuel Bolívar Navero, 2'32'33". La decimocuarta posición fue para Carlos Javier Arenas, Arenas Chacón, con un tiempo de 2 horas 46 minutos 44 segundos. De tal manera que acumulando los tres tiempos, el vencedor en Máster 40 de la clasificación final fue Emilio José Castilla Mancilla, con un tiempo de 6'31'38", seguido de Francisco Javier García Miranda, 6'45'07", y Francisco Javier Rodríguez Fernández, 6'45'36". La duodécima posición fue para, para Carlos Javier Arenas Chacón, con un tiempo de 7 horas 25 minutos 12 segundos. Más cuestiones, ya tenemos los horarios de lo que va a ser la primera jornada del trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, que se va a disputar exclusivamente este viernes, porque el sábado y el domingo ya saben que llega ese Campeonato Provincial de Fútbol Sala de Fútbol 7. El viernes en el pabellón polideportivo municipal a las ocho y media, Malacayú, eh, Malaca Café y Copas Impala 1987, asno y media Leti Club Don López Zulema y a las diez y media Lalupe Gestualgar. En la cancha exterior, ocho y media Atlético futsal Porti, a las nueve y media la Escuela Café Copa Fran Generali y a las diez y media Oasis Lounge Estudiantes. Y en la cancha Reina Sofía, ocho y media Inter Lian, LCR y nueve y media JSA Ubrique Revolución. Y en cuanto a la asociación local de fútbol, tenemos eh, que hablar de la convocatoria para la tercera jornada del trofeo de San Isidro. Se va a disputar el domingo eh, tres partidos eh, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo a las 10 y cuarto de la mañana San José Jóvenes Veteranos y a las 12 del mediodía Bodeguita Juventus, partido correspondiente al Grupo A dentro del Grupo B. Solo un partido a las 10 y cuarto el Andaluz Vampiros. Descansa el equipo del, del aspirante. Eh, ya saben, la retirada del Benojan ha provocado que ese Grupo B conste de tan solo... Tres, tres equipos. Dejamos a un lado las competiciones locales y nos vamos a quedar hablando de una carrera mítica de la eh, maratón alpina, maratón por montaña de la Cegama Icecorre. Una prueba en la que en estos últimos años ha habido eh, participación ubriqueña. De hecho, pues han estado corredores como Francisco Pazos, Jesús Casilla, Luis Miguel Chávez o Víctor Chávez. Y este año, de nuevo, la prueba contaba con participación de corredores de nuestra localidad. Y no es por gusto, me refiero a que eh, hayan participado tan pocos corredores en una, en una prueba como esta. Bueno, aparte de la distancia, el principal problema es poder entrar... En la lista de elegidos eh, hay, pues para unas 300 plazas para los populares, más o menos, eh, una, una prescripción de unas solicitudes de 8.500 corredores. El que te cojan, el que tenga la suerte de, de entrar, pues es muy complicado. Y eso es lo que le ocurrió este año al lubriqueño Ezequiel Suárez, que ha vivido una experiencia inolvidable. Lo tenemos a otro lado del teléfono. Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pocas veces puede estar uno presente en la que es considerada como la mejor maratón por montaña del mundo, ¿no? ¿Es verdad, como dicen mucho, que se vive una, una experiencia única? Sí, allí se vive una experiencia que, que ya que hicieran tener más de una carrera, el, el, no, no por si sí el nivel de la carrera, eh, por hablar de, de esa manera, lo que es el ambiente que, que es alrededor de la carrera. uh -huh ambiente que se, que se mueve alrededor de la carrera, la gente ahí volcada desde por la mañana tirando para el monte allí a lo más alto de de, allí de, de los montes vasco y están allí animando hasta el último corrido, están animando como si fuera el primero, es una aliciente que no vea, que que te pega un subidón y te suben, la, las cuestas de esas arriba te la suben sin arte vamos. Ajá. Uh -huh. Eh, como decíamos, aquí lo que es casi imposible es conseguir ser uno de los de los elegidos de los participando, de los participantes, dado que las solicitudes, como hemos dicho, llegan llegaron este año hasta las 8500. ¿Cómo lo lograste tú? ¿Y cuánto tiempo llevas intentándolo? Pues nada, pues este año como, como tú dices tú, este año éramos 8500 más o menos los que éramos parte orteo. Eh, bueno, eh, está de tipo de red por sorteo, y ya últimamente se está poniendo muy a la orden del día, de, para poder participar, la, la gran demanda que hay de, de corredores, mm. lo meten por sorteo y, y tienen la oportunidad de, de poder poder inscribirte a estas carreras. ¿Qué pasa? Que esta carrera, como es, como bien dices tú, es muy mítica, eh, la más importante del mundo, por, por decirlo de alguna manera. Mm. Todo el mundo quiere correrla alguna vez en, en la vida, vamos en la vida del corredor de montaña. Y pues nada, pues nos inscribimos... Según una estadística, 8.500, 9.000 personas y solamente pues los afortunados pues, fuimos 225 o 250 de, uh -huh. de todas las inscripciones. Uh -huh. y pues mira, pues, por cuestiones de, de suerte, pues mira, me, me tocó a mí y tuve la oportunidad de, de poder estar ahí, vamos. Uh -huh. Y una, una oportunidad que no has uh, desaprovechado. Antes de, de seguir, eh, Ezequiel, quiero que escuches una cosa. Que te que te suena, ¿no? Sí, me me trae un todo, se te ponen los pelos de punta nada más escucharlo. Uh -huh. y, uh -huh. y vivirlo ya pues no veas, es lo que te estaba diciendo que, que son momentos que, que ya vas en mitad de carrera, como bien dice, uh -huh. te quedas subiendo para el Ice este bueno, ese adeo de la gente y demás subiendo para Ice Cory. Sí, sí. Y es una subida bastante pendiente, con mucho desnivel y te suben, te suben la, los ánimos de la gente te suben arriba y no te das cuenta, y va vas ahogado ya de, del esfuerzo y demás que llevas encima de toda la carrera, y cuando llegas arriba dices, ya está, ya he terminado, lo que es la subida, pero es que la subida es, tiene guata, ¿eh? uh -huh. y te sube, la gente te sube, ¿eh? y se te ponen los pelos de punto, nada más que el, el momento este, todo el mundo encima tuya, también verdad que te ha comido un poquillo pues, en el sentido de que de que no te vean tu espacio para pa tirar para arriba, pero te dejan un buen cable para subir. Claro. Uh -huh. Uh -huh. El, eh, todo gira, digamos, toda esta prueba gira en torno a, a, al pueblo guipuzcoano de de Segama durante durante varios días, ¿no? ¿Qué ambiente te, te, te encontraste en Segama? Pues aquel como, como estábamos hablando todavía es un ambiente que se vive muy parecido a, a, al ambiente que se vive al en Albandeire en Jimera cuando la carrera de Jimera Trail, uh -huh. que es un ambiente de de festividad de, de la montaña, un ambiente que que tú estás ahí y, y está en contacto con, con la montaña, con la gente que, que le gusta eh, correr por la montaña, es un ambiente de festividad, vamos, de, de unión entre entre los que estamos ahí, también de, de todas las partes del mundo que nos concentramos en un pueblo músico uh -huh. que una que tendrá dos mil habitantes, por ahí o menos, y es que es flipante, que yo creo que es, es otro mundo, vamos, es, es algo para vivirlo, vamos. Oye Ezequiel ¿te, te informaste con anterioridad Sobre el recorrido que te ibas a encontrar ¿Qué sabías de él? Pues yo la verdad que últimamente A las carreras voy Y no me, no me preocupo mucho en, en mirar los perfiles En mirar no me, Que no me suelo mirar Cómo va a ir el tema mm. Porque un poquito A la incertidumbre, a la aventura como quien dice Yo sé que había barro También el tiempo me acompañaba mucho estaba Llevaba dos querías lloviendo aquí por el norte y yo sé que había barro y todo apuntaba que no íbamos a poner de fango hasta vosotros y así fue pues de, lo, de los 42 kilómetros y pico de, que tiene pues 37, 38 kilómetros fueron barro o sea que ya más o menos saber a dónde va y, y conociendo más o menos el tiempo que está por aquí arriba por por, por la parte del norte de España sabes que allí eh, esto lo va a pasar bien vamos, eh, uh -huh. y al que le guste puedo retozar un poco en el barro pues a que que hay diversidad segura. El barro también la de las piedras, no hablando del recorrido, pues eh, con mucho con, con mucha piedra suelta en determinada eh, zona eh, durante la la prueba nos llovió, ¿o sí. Eh, no llovió, pero hizo hizo un poquito de ceriviti. Uh -huh. Y un poquito hacin de agüilla de de humedad también hubo con sacalor, con la humedad y esa al final lo resiento uno porque suda más de la cuenta. Uh -huh la hidratación y demás pues al final eso el cuerpo lo reciente pero que, que agua como tal de lluvia intensa como estamos últimamente acostumbrados no no hubo uh -huh. estuvo lloviendo el día de antes por la noche hubo una tormenta muy gorda ¿eh? pero el día de la carrera no el día de la carrera fue, fue puesto con el tiempo se deportó bien uh -huh. tuvimos un, una pequeña tre guay y nos dejó respiro ¿Cuál? Y, pero bueno, que ya la acumulación de barro y demás Estaba ahí ya... No, sí, eso ya... No Estamos metido en manteca, vamos Eso ya era imposible de, de evitar ¿Y ¿Cuál era tu intención en esta carrera? ¿Tenías algún objetivo marcado o solamente disfrutar? Pues, hombre, esta carrera Yo me la tomé muy, desde el principio Me la tomé en plan de, de disfrutarla Porque es lo que estaba diciendo antes Como es muy difícil de, de participar en esta carrera Por el tema de, la, de las inscripciones Digo yo, digo yo no sé si a volver a venir Digo, yo voy a intentar disfrutar el máximo posible pasando los cortes de, de carrera, que son un poquito exigentes, mm. que que asustar un poquillo al principio, para poder para poder continuar en carrera. Y digo, ya está, digo, cuando ya terminé de pasar los cortes y demás, me, me vine un poquito abajo. Eh, bueno, abajo no, no me vino yo abajo, sino bajé un poquito de ritmo. Y digo, ya está, digo, ya aquí para aquí, voy a esa foto, voy a disfrutar los paisajes, que tengo bastante tiempo de, de corte para llegar a la meta. Y, y así me lo tomé, me lo tomé por, para disfrutar, vamos. Uh -huh. Porque sé que lo mismo, la oportunidad de participar en esta carrera, lo mismo no la tengo. Ya Otra este vez, año era uh -huh. la quinta vez que estaba al sorteo, y digo, pues mira, digo, digo, ya tenía la cabeza en mi sitio y no me voy a meter un palizón para llegar una hora antes y no ve nada. Simplemente mirar al suelo y demás para adelante, pues al final no disfruta de la carrera. Uh -huh. comenzó Pero, la... Yo desde mi punto de vista de ese gama es, es como yo me la he tomado, y mira, me fue bien. Uh -huh. Llegué con más de una hora de, de tiempo de, de corte de, de la meta. O sea que... uh -huh. eh, comenzó la, la carrera, digamos, eh, para hablar un poco de, del recorrido que tuvisteis que afrontar. Eh, comienza con un recorrido urbano, no un pequeño recorrido urbano. Y la primera subida, que prácticamente se sitúa en, en el entorno montañero, que es la subida, al, sí. creo que al puerto de Ozaute, Ozaute, uh -huh. Ozaute o algo así. Sí, eh, Ozaute, o algo así se llama, ¿eh? Y, y a partir de aquí, que se encontraba después? Porque la prueba eh, pasa por cuatro de las uh, cimas más altas del, del País Vasco y algunas sí. subidas como la que tú comentas, la de la Iscorri, eh, que, sí. que es, es bastante exigente, ¿no? Sí, eh, como bien dice eh, en la salida del pueblo da una huerta, es eh, como un, una huerta allí alrededor del pueblo, un poquito así en controlada la salida y demás, pero bueno, que ahí te pone rápido, te pone por debajo de cuatro minutos, y ya empieza una subida, en el primer corte que te meten en cinco y medio, seis kilómetros, te metes ya el primer corte, con 700 casi positivo pues ahí, ahí mucha gente ya va pasándolo mal. Después, la zona más altas y demás, pues sube, sube cuatro picos, cuatro picos buenos, tiene el ARAF, el Montaraf, mm -hmm. el Alcorre, que es uno de los más hartos, Y después sub la chuhuri que realmente no son montañas muy altas son al estilo de, de torreón art altura más o menos de torreón está más alto ahí el dos punto más alto son mil quinto metros que está sí. la corri uh -huh. pero más bueno, son son media media montaña media media altura de montaña ¿Qué pasa que tiene muchos niveles muy continuo mucho sub y baja es una técnica con mucho barro y al final poco pues, ...en la musculatura final reciente uno... ...y aparte como, como bien te has dicho antes... Que, ...que había mucha humedad... Muy, ...había por parte... ...calo con mucha humedad... ...y esto te, te hace por porbo, vamos... Uh -huh. Oye Ezequiel... ...¿hacéis vida de alguna manera junto a los... ...populares y los pros... Eh, ...o apenas apenas los veis? Pues mira, pues si te digo la verdad... ...yo estuve allí toda la tarde del de, de sábado... ...allí en Cegama... Uh -huh. ...y la, los que están... ...los preferidos, los élites... Uh -huh. ...estaban más bien concentrados allí en el hotel... ...y estaban por allí dando vueltas... A, ...mirando el recorrido como era... ...y ellos estaban siempre muy apiñados entre ellos mismos... ...después los lo de a pie, los normales... Uh -huh. <risa> ...porque lo de alguna manera... ...puestábamos pues, arriba esperando que los dos ...y estamos mirando como es aquello vamos... ...también sale a dar una vuelta por allí de como el terreno... Uh -huh. y en, ...en verdad está, te encuentras allí con, con todo el mundo con los, los profesionales o élites, uh -huh. con los lo que vamos más más normalillos. Y al final, pues, que esa buena tarde allí y conoce a gente que realmente está metiendo en el mundo de la montaña muy, muy bien metido, muchas uh -huh. con patrocinadores de marcas y que se puede dedicar esto, vamos. Uh -huh. Claro, es sí. que en un pueblo tan pequeño como dices tú es imposible, ¿no?, con la de gente sí. que se... Eh, dará cita allí porque aparte de, digamos, de la carrera de la maratón y eh, teníais, eh, creo que el sábado, la carrera del kilómetro vertical el sábado o el viernes, eh, el, viernes, el, viernes fue, el viernes fue esa carrera de kilómetro vertical los familiares, los corredores, las marcas el, como decimos, Estamos el ambiente que ahí, tiene que allí en el, en el pueblo, el pueblo tampoco muy grande y tampoco tiene capacidad para tanta gente entonces los bares, por ejemplo, estaban desbordados uh -huh. hay cuatro o cinco bares y estaban todos desbordados si también decirte que los pueblos de arreo también pues se benefician de, de este fin de semana de, de carrera vamos claro. eh, claro. una aliciente para pa la zona aquella que también que es una zona aquellos pequeño y tampoco tiene mucha mucha industria por, por decirlo de alguna manera uh -huh. pues se profesión también de de esa situación, vamos De, de vivirlo una vez al, al año vamos. Uh -huh. Un pequeño pueblo en el que se dan cita A los mejores corredores del mundo estamos del mundo, es caso, ¿eh? Eso no necesitan eh, Rellenar una prescripción Sino no. que se van directamente eh, tienen Se el... van por, por inscripción directa de sí. Claro, porque eh, recuerden que es prueba Puntual para el campeonato del mundo De, de carreras por montaña eh, Esta cita de, de Fegama, Que es la Denominada Migu Run skyrunner World Series es el Campeonato eh, del eh, Mundo con esa nomenclatura eh, inglesa. Ezequiel, eh, ¿qué te llevas de, de Cegama? Pues me llevo una experiencia muy bonita y come con ganas de volver, pero de volver para pa disfrutarlo un poquito más, de, de estar allí la familia y demás y disfrutar de, de la montaña aquella, de su gente. Y la verdad que aquello no lo conocía, yo nunca había estado allí con aquella zona uh -huh. y, y la verdad que me vengo contento de, de allí, tengo muy contento. Y después uh -huh. de este caso, pues, quijito, vamos. Uh -huh. eh, el tema de, del País barco, que son, son gente que, que son muy, muy cercano a, a uno cuando ya realmente te conocen y eso, uh -huh. y te tratan muy bien. Allí, pues, allí la mayoría de la gente habla en Vasco, uh -huh. te hablan en Vasco, pero después cuando ve que, que no eres de allí, pues, te, te hablan español y demás, y, y, y somos gente muy cercana, uh -huh. muy agradable y muy, muy servicial, vamos. Cabe destacar Ezequiel que, que ahora mismo por motivos laborales llevas unos, unos cuantos meses creo ahí instalado en el en el norte y estás aprovechando sí. para, para conocer esta zona y participar en sí. alguna prueba y sobre todo te lo comento porque eh, participaste en una muy peculiar que tuvo lugar ahí en, en Asturias la Cabrales Tres Verticales, ¿qué es esta prueba? Exactamente, pues sí, llevo, aquí, llevo, llevo ya para un par de mesas aquí en, en Galicia Y estoy aprovechando aquí para ir por Tor Norte, Tor Cantabria, y como lo he recorrido ya un par de veces, <risa> en dos meses. Y estuve ahí en Asturias, en Cabrales, en Atenea de Cabrales, en un campeonato campeonato de Asturias de kilómetros verticales. Y es muy peculiar porque son tres carreras, que no son al uso, son tres kilómetros verticales en dos jornadas. tiene El sábado tiene dos kilómetros verticales, uno por la mañana, otro por la tarde, y el domingo tiene uno por la mañana, un kilómetro vertical por la mañana y eso es un, una prueba que nunca la había hecho era por etapa pero por etapas de kilómetros verticales y uh -huh. una carrera bastante exigente eh, que, uh -huh. que hay que ir preparado a este, a este tipo de carreras uh -huh. eh, Para que se hagan una idea eh, por ejemplo, la primera de, la, de las carreras verticales era de 3 eh, kilómetros con 1.042 metros de nivel positivo la segunda, 2 kilómetros de, de longitud nos referimos Eh, eh, para eh, 984 metros de desnivel positivo. Y la tercera, que, que, que da miedo, eh, sí, sí. digamos que es un, un kilómetro 900 metros y 1.000 metros eh, de desnivel sí. positivo. Aquí es mientras menos kilómetros, mientras menos recorrido, más se, se echa a temblar uno por el desnivel, porque viene a, ver, a ser el mismo, ¿no? Sí, bien que estuve tú. tú. Que el que esté el que se dedica a correr en la montaña esto y hablamos de des niveles de, de y demás se echa la mano a la cabeza porque son distancias muy cortas de, de longitud pero que te mete unos desni niveles impresionantes vamos como, como dices en el, el último kilómetro vertical que es el, el kilómetro vertical de lamentón uh -huh. pues hace mil positivos en 1890 metros uh -huh. ni en dos kilómetros te mete mil positivos Uh -huh. O sea, que, que es que es una pared Estas son paredes, vamos sí, sí, sí. sí vamos, Y ¿no? es una vez bestialidad Y ya esa carrera esa, ese, ese kilómetro vertical que es el tercero Llevas con toda la carga de, de, del día de antes ¿sí? uh -huh. Que no solamente Tienen la subida de los kilómetros verticales Sino una vez que estás arriba Tienes que bajar que, que va de, vamos, Con tu propia pierna, vamos Cuando No te llevan en un coche, ni en autobús, ni nada Al pueblo no, claro, claro. Y te bajas Y... Uh -huh tanto en subida como en bajado, eso es una carga muscular impresionante. Uh -huh. por... Y son una prueba que, que está, la verdad, que es muy exigente, que, que... que cualquiera no se puede meter ahí. Uh -huh. Que, por cierto, eh, Ezequiel, que viendo las tres carreras, que de características no eh, son iguales, iguales son algo diferentes entre ellas, ¿no? Una con más de nivel, sí. otra con menos, todas con mil metros, obviamente, pero estoy viendo los tiempos y, y, y las clavado casi casi al mismo tiempo en las tres, sí. ¿eh? Sí, la verdad que tuve, tuve un poquito de, la primera de, la primer kilómetro vertical salí en plan de un frutón, al final te, te fijes tú mismo, te pones el dorsal y, y te obligas tú mismo, y salí con, con la musulilla y eso, y digo, ya sea aquí el cortaviento, por si ya te frío arriba, ya sea un poco de agua para el camino y demás, mm -hmm. al final ni te da tiempo de ver, ni te da tiempo de <risa> nada, porque porque empiezas a tirar para arriba y ya cuando llega a parar, están arriba. ¿sabes? Y el cortaviento nada, porque ahí hizo un día impresionante de de, de calor arriba, y hacía calor arriba. A, estábamos a 1.200, 1.400 metros de, de altura, y no hacía frío ni nada aún. Dos o tres días antes había estado nevando allí por la zona, pero pero el fin de semana tuvimos fuerte y no, no hizo mal tiempo. Y entonces, ya por la tarde y al día siguiente yo ya salí con los puestos. Pues no era material no había material obliga, obligatorio, y salí con lo puestos y Y la verdad que se nota el ir sin nada y con, con siquiera una mochila, vamos, de aunque pese poco, uh -huh. pero te, te molesta, vamos, a, a, a subir. Claro. Y los tiempos, pues, hice los 51 minutos en, en cada prueba y la verdad que muy contento, que yo me pensé que iba, que iba a estar más reventado, pero, pero pude solventarla bien la, la prueba, vamos. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra prueba antes de, de regresar para el sur, para, para Ceuta? Pues mira, eh, pruebas mmm, no tengo ninguna eh, como tal. Lo que sí este fin de semana, lo que tengo pendiente es hacer el Camino de Santiago, el Camino Inglés. Hemos uh -huh. sí, salido de Ferrol y hasta Santiago, son 120 kilómetros. Salgo el viernes por la tarde y mi intención es llegar el sábado por la mañana. ¿sí? Uh -huh. Hacerlo del tirón. Eh, hacerlo del tirón, sí. Uh -huh. Andando, supongo, de ¿no? ¿Cómo? Andando, supongo, ¿no? Andando, supongo, ¿no? O también al trote Mi idea es la corriendo Ajá. salí a las 7 de la tarde 6-7 de uh -huh. la tarde Y llegaba a las 10 Por ahí 10-11 de la mañana Allá a Santiago uh -huh. Un bonito reto y... Corré uh -huh. <risa> bueno. y, nada, y, y ya después pues Después en julio Vuelvo a través a País Vasco. Tengo ahí las 100 millas De, de Humilas también En uh -huh. la misma zona de, de aquí de Cegama Y después las 100 millas de Genal Ya es uh -huh. en octubre, al final de octubre, el primer de noviembre qué es lo que te iba a comentar, que creo que este próximo mmm, Día 1 el, el viernes se, se abren las inscripciones Para la Gran Vuelta Valle del Genal Aunque mmm, ya sabemos que los del club Si es de ya está ahí inscrito Porque con anterioridad se abrió la de las 100 millas ¿No? Sí, bueno, no está inscrito, no, sino que, sí, que los... se, claro. se abrieron las 100 millas y ahí pues La gente pues inscribió Fue uh -huh. sorteo y, y muchos de, del club de Ahí de Estepona pues ...hemos tenido la suerte de estar metidos ahí en, en, en lo agraciados del sorteo, vamos... Pues. Uh -huh. como, ...como antes decíamos que, que se está poniendo de, al uso de, de, de utilizar sorteo... ...porque todo el mundo quiere hacer todas las carreras... ¿eh? Claro. ...entonces uh -huh. pues hay mucho, mucha demanda cuando tampoco hay tantas plazas... ...porque por temas de permisos de la, los parques naturales y demás... ...pues está un poquito limitada la plaza... ...entonces pues el tema de sorteo temas que hay también por eso... Por, uh -huh. ...por la logística y los permisos de, de la zona... Uh -huh. por donde se pasa, ¿no? pues nada pues ezequiel lo vamos a dejar aquí darte las gracias por habernos sí. contado esta experiencia que de la que puede disfrutar muy poca gente ya decimos de este mundo por la, por la imposibilidad como tú dices de que todos estén eh, en eh, imagínense 8.500 corredores en un pueblo de 2000 lo, la, la locura que sería que sería eso y nada enhorabuena pues por, como hemos dicho por esta experiencia y nada seguir bueno, disfrutando, disfrutando de la montaña ¿eh? ...pues nada de pues muchas gracias... ...y bueno, saludar aquí a los percuscos... ...a los percusqueros y a los membrillos... ...que mm. estamos ahí liados también... Pues ...muy bien, pues muchas gracias, pues un nada, saludo... Venga, abraza, hasta un luego... Abrazo. ...venga, gracias, hasta luego... ...6 y 32 minutos... Eh, ...con esto vamos a despedirnos por hoy... ...ya estamos eh, fuera de tiempo y 33 ahora mismo... ...así que nosotros volveremos mañana... ...con más asuntos de la actualidad deportiva local... ...hasta entonces, muchas gracias por su atención... ...se quedan ahora... Con los servicios informativos de Radio Urique. Buenas tardes.